¿Por dónde vamos hoy con la economía nuestra bueno, de cada día? Tenemos un pequeño problema, ¿te acuerdas que la semana pasada <risa> me, había, me había dicho que programáramos un poco hoy de cara a lo que iba a pasar con el resultado de las elecciones de Estados Seguro. Unidos? Y este, es cierto, <risa> es cierto. Y problema. todavía estamos desojando la, margar la margarita. No, es algo este difícil, de, difícil, difícil de entender que la principal democracia del mundo casi que 12 horas después de terminar las elecciones, bueno, no hay ni eh, bueno. La BBC eh, está eh, la BBC está diciendo que nos preparemos para esperar días y capaz que semanas. Y bueno, el problema es que es por lo que estuve viendo ahora este hasta, hasta hace un ratito uh -huh. eh, como el sistema electoral ellos es este es indirecto, o sea, tenemos que Cada estado se lleva todo, salvo dos, Nebraska y Meinkler, los resto, el que gana en el estado se lleva a todos los electores. En este momento, por ejemplo, el estado de Michigan tiene 12.000 votos aproximadamente a favor de de Trump y si pierde ese estado, arrancó hoy a primera hora con 75.000 votos de diferencia y ahora están 12.000. Eh, si ¿Trump sobre Biden? Exactamente, mm. si se mantiene la tendencia y Biden lo, lo, Biden lo pasa... Eh, con ese estado gana las elecciones. Se lleva todo, todo el estado. Claro, llega a los 270 uh -huh. votos que necesita. Eh, están si, ahí a la, si la par 49 mantienen... 49 el porcentaje de dos. Eh, exactamente, hay 12.000 votos de diferencia Qué y bárbaro. quedan por escrutar llega. casi 250.000 votos, uh -huh. sí. Y lo mismo ocurre en el otro estado, creo que es Wisconsin, que hay 8.000 votos de diferencia. Y en Nevada, o sea, donde está Las Vegas, es un estado un poquito particular, hay una diferencia también de 5 o 6 mil uh -huh. votos. O sea que con 30 mil votos más, este Biden es el presidente, sin considerar los otros estados, que hay 3 o 4 que sí, están sí. en la misma, pero con un poco más de diferencia en algún caso. o con Bueno, en definitiva, vamos a saber bueno. quién es el presidente <risa> de Estados ma Unidos. Ma <risa> ma manejemos las dos hipótesis entonces. Bueno, la, la realidad, Jorge, es que desde el, algunos aspectos eh, los dos candidatos dijeron lo mismo. Hay algo en lo que hay diferencia entre los dos, y no es menor la diferencia, que es en el tema de el comercio internacional. A ver, eh, ya conocemos eh, lo que piensa Donald Trump con respecto del Partido Republicano Gobernante en este momento con respecto a el, el comercio internacional y los acuerdos internacionales, la idea del de Partido Republicano, que Trump la llevó adelante a la perfección en estos cuatro años, es el bilateralismo, o sea, Estados Unidos negociando directamente con los países que le interesa y bombardeando directamente los organismos de acuerdos internacionales como en el, el entorno de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio. En definitiva, la, la idea de Trump es, yo eh, hago los acuerdos con quien quiero, de la forma en que quiera, y hago la guerra comercial como me parezca a mí, ninguneando un poco los distintos organismos internacionales que han ayudado a desmontar todas las prácticas proteccionistas que existían desde época de la Segunda Guerra Mundial o aún anteriores a ella Ese es un poco el, el argumento de Trump. El argumento del Partido Demócrata de Biden es exactamente lo opuesto, o sea, darle pie a los acuerdos internacionales, eh, montarse un poco Estados Unidos eh, sobre ese jinete, y de, de esa forma volver a la paz internacional que teníamos antes, justamente de la asunción de Donald Trump. En ese sentido, nuestro país este obviamente no va a tener acuerdo bilateral con Estados Unidos. Estados Unidos, Latinoamérica es totalmente secundaria, es el patrio patio trasero y bueno, y Uruguay está en el fondo del patio trasero directamente, no es un país que interese. En el caso de eh, del Partido Demócrata las cosas pueden cambiar, porque ahí sí el Mercosur puede ser un poco más interesante y Uruguay podría firmar algún acuerdo o podría entrar en algún acuerdo siempre con todos los líos que tenemos este internos nuestros y lo sabemos resolver. Desde el punto de vista de la protección interna e industrial, ahí sí que no hay diferencias, tanto Trump como eh, Biden dijeron que van a proteger la industria nacional norteamericana, Es poco lo que se puede esperar de cambio, gane quien gane, es decir, directamente quien saque esos 15.000 votos o no lo saque da lo mismo, desde ese punto de vista no creo que haya grandes cambios, por lo menos ni siquiera entre los asesores uno ve un atisbo, una diferencia en cuanto al pensamiento del de actual gobierno. En Estados Unidos es bastante lineal y máxime con el problema económico que están teniendo, o sea, concretamente Estados Unidos está atravesando una crisis económica fuerte, como todo el mundo, y difícilmente vaya a liberalizar mucho el mercado eh, y permitir accesos este este eh, eh, Más allá de los acuerdos que puedan haber a nivel este multipartidario o bilateral eh, en este en cuanto a la entrada de productos de Estados Unidos yo en eso no creo que haya grandes cambios Sí va a haber cambios indudablemente en todo lo que hemos vivido estos cuatro años que han sido vertiginosos porque el presidente de Estados Unidos como parecía a veces un, un barra brava, ¿verdad? Que, que constantemente lanzaba mensajes a los mercados, eh, a, en algunos casos bastante explosivos, que eh, incentivaron muchísimo el nerviosismo y muchas veces generaron violentos cambios en los valores, en las acciones, por ejemplo, de Estados Unidos, a partir de libres expresiones, o sea, que serían correctas eh, dichas por un periodista, con todo respeto a ustedes, ¿verdad?, que tenga alguna opinión a favor del gobierno o algún analista que quisiera impartir alguna línea particular y este y dirigirla al mercado, pero no de parte del presidente que debería estar por encima de todo esto. En ese sentido no queda ninguna duda, este eh, es difícil encontrar otra figura como Donald Trump, en la historia hay muy pocas Eh, y por consiguiente ahí biden claramente es mucho más diplomático mucho más recatado en cuanto a cómo tratar al resto del a los mercados financieros y a los mercados que este normalmente están nerviosos tienen mucho nervio máxima todavía si alguien con mucho poder este es, escupe constantemente eh, situaciones este críticas verdad y genera tensiones en los mercados a mi entender muchas de ellas innecesarias Lo que decía sí está claro es que también cualquiera de los dos que gane, van a encontrar una economía que va a estar arrasada por el, el la pandemia con muchas herramientas fiscales y muy pocas monetarias porque el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, prácticamente ha agotado todas las municiones que tenía y les queda solamente el lado fiscal y en ese sentido el Partido Demócrata siempre ha sabido Eh, eh, me, eh, dirigir mejor el gasto público. Eh, el primer eh, ejemplo que tenemos de expansión fiscal en situaciones también de recesión profunda fue el eh, presidente Roosevelt, allá en la década del 30, con su, con su gran acuerdo, el New Deal, que fue el primer caso, y a partir de ahí eh, el Partido Demócrata siempre ha sido bastante bueno. El propio Barack Obama también recibió una situación complicada en el año 2009-2010, y aplicó muy bien la receta sacando rápidamente a Estados Unidos de la recesión, en ese sentido el mejor es el partido demócrata y capaz que con estos 15.000 votos que faltan si es que nos aparecieron en este ratito porque es una cosa es <ríe> un minuto al otro, eh, yo creo que saldría más rápido a Estados Unidos eh, este, de la situación que se encuentra hoy, así que habrá que esperar Jorge, eh, quién gana y después de que gana, si dice lo que, si hace lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Ahora, eh, Trump no ha sido muy benévolo con, con América Latina. ¿Podemos esperar algo diferente de los demócratas? No, eh, eh, definitivamente eh, América Latina, yo te comentaba recién, es, es el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la preocupación con China, por obvios motivos, es la principal potencia económica que lo desafía, y luego en segundo lugar a Europa. Trump ha manifestado y lo ha hecho Eh, confrontar directamente con ellos, con Europa, con China y con quien sea. Y América Latina no ha confrontado, más allá de casos puntuales como Venezuela, por un tema este eh, pseudo-ideológico, pero han inguñado completamente a América Latina y aún a su propio aliado, que es Bolsonaro. Ha sido un buen aliado. A sí mismo no lo ha protegido, no lo ha ayudado. Brasil no ha ganado nada con el gobierno de Trump, definitivamente, más allá de un acuerdo puntual no económico. De parte del Partido Demócrata, Yo no espero este mucho más tampoco, quizá eh, no tan, una política distinta con Venezuela, es probable, pero desde el punto de vista económico, no olvidemos, no Estados Unidos nos mira para América Latina desde hace muchos años. Mauro, como siempre, interesante tu aporte, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge, y buena semana para todos por ahí Buena jornada, chau. Chau. Frecuencia abierta.